Soy Judith Maldonado, eh hago parte de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. Estamos en la gira por Europa en compañía de la Asociación Campesina del Catatumbo y nuestro interés es comentar la situación de violación de derechos humanos que ocurren en la región del Nororiente eh y buscar el mayor apoyo y solidaridad al trabajo que estamos haciendo nosotros acompañamos a víctimas a, de violaciones de derechos humanos, a pueblos indígenas y organizaciones campesinas que se oponen a que en sus territorios se adelanten proyectos de extracción de recursos naturales como petróleo, carbón y oro. Las situaciones más preocupantes sobre las que trabaja la corporación tienen que ver con comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzado, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, de violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y el trabajo que adelantamos por un lado es la lucha contra la impunidad, es decir que estos crímenes no queden en la impunidad y que las víctimas y la sociedad tengan derecho a verdad, justicia y reparación. También adelantamos un trabajo de educación popular con las comunidades para que conozcan sus derechos, las formas de hacerlos valer y a dónde acudir para exigir protección y respeto eh, frente a sus derechos. También adelantamos la defensa de la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos colectivos porque las zonas que habitan indígenas y campesinos y comunidades afrodescendientes en Colombia son ricos en diversidad natural y es allá donde se quiere destruir para extraer los recursos naturales. Entonces estas comunidades hacen una defensa de su territorio, de su cultura, de su integridad étnica y cultural de su derecho a la participación en la consulta previa en oposición a estos proyectos. Entonces también acompañamos desde lo jurídico estas iniciativas y hacemos un seguimiento a la situación de derechos humanos por cuanto eh, eh, los grupos armados en Colombia, los grupos paramilitares y la fuerza pública del Estado colombiano eh, comete atropellos contra las comunidades campesinas e indígenas. afectando su vida, su integridad personal y su libertad.